...con que eh, veo filmes eh, sobre la ataque que tiene eh, el almacenamiento para, la, eh, para el recién nacido. Uno de los, objet eh, los objetivos a mediano plazo de la campaña es formar una red de promoción y fomento de la lactancia materna. Esta red permitiría crear las condiciones para que todos para que todas las madres ejercen su derecho a alimentar a sus hijos, incluso durante la jornada de trabajo. Este, sugerencias prácticas para una buena lactancia dice primero empezar a dar a mamar al recién nacido tan pronto sea posible esto estimula la producción de la leche en dos cada vez que se ve pecho beber un vaso de grande agua Entonces, el bebé no necesita leche artificial, por hecho matándose el alimento perfecto. 4. Cada vez que amamante al bebé, hacerlo de ambos pechos, le eh, eh, puede pelear y es a 15 minutos aproximadamente. 5. Eh, el recién nacido necesita ser amamantado frecuentemente, aproximadamente cada 2 o 3 horas día y noche. 6. Eh, si cree que el bebé tiene hambre, no no dudar en amamantarlo. 7. Para evitar lastimar los pezones, asegurar eh, de que la auriela esté toda en la boca del bebé. Y desprenderlo del seno con soledad. 8. Siempre que se tenga alguna eh, pregunta o dificultad de la madre, eh, debe acercarse a la policlínica del barrio. Nueve, no olvidar que la lactancia es un aprendizaje para la madre para el bebé, ya que lleva su tiempo y se hace más fácil y muy disfrutable luego de unas semanas. Pues continuamos, mi ¿no? papá, para no sacarte la tarifa. La lactancia materna es el alimento ideal. Las ventajas de la lactancia materna para el bebé aseguran que se encuentren más sanos, que tengan menos alergias, resfriados, infecciones de oídos, problemas gastrointestinales y urticaria. La leche, por ser fácilmente digerible, es el alimento ideal para el bebé, al tiempo que crea una intimidad especial entre la madre y el hijo, fortaleciendo el comienzo de la relación entre ambos. Por su parte, la madre se beneficia más rápido con la vuelta del útero a su tamaño normal. Además de no invertir dinero en la compra de la leche de vaca o maternizada, todo se simplifica, porque no hay que calentar, esterilizar o preparar mamaderas. Finalmente, la madre se sentirá más segura y orgullosa de sí misma en el momento de mamatar a su bebé. O casualidad que muchas veces cuando cuando hemos estado hablando de, de que hay determinadas infecciones de oído generadas por el consumo de, de leche de otros animales este, a, acá está súper claro de incluso el relacionamiento entre, entre madre e hijo o hija no este, era un artículo que encontramos por ahí y en este caso este, da una, una importancia muy poca pero bueno, hay que escarmar un poquito a veces en en los diarios lo que es la prensa masiva no sé si el diario este sigue saliendo era el diario de la mañana de hace casi nueve años ya, ya fue sí. ya fue la mañana eh, capaz escuchamos un poquito algo relacionado con esta campaña electoral de un recital que se hizo luego de los incidentes del filtro obviamente el el venía con el Pancín vida acción que tuvo dos números gente de gente del lugar argentina haciendo y una banda que bueno no estaba que se llamaba Discordia y el tema política capaz que el Giants dio el Chinogovasio que tiene que informe este la en en el pueblito este de la leche este no que a veces es un poco resistido, ¿no? Porque vos decir, este, por ahí te dicen, "No, porque si la madre no tiene leche, ¿cómo vamos hacer?", ¿no? Este, y bueno, y eso también tiene que ver con, con lo que es este eh, un, un alejamiento de lo, de, de lo que es la comunidad, ¿no? de la vida en eh, este comunitaria por decirlo, ¿no? Es decir, y solidaria entre entre madres mismas, ¿no? Porque yo creo que, que no sea sé hasta cuándo, pero o, o si se sigue haciendo, pero antes Eh, él, era, era, era común escuchar yo, a mi abuelo, no sé quién este, diciendo que por ahí este cuando la madre no tenía leche se le llevaba a otra mujer que se estaba matando y uno a veces habla estas cosas con, con gente de decir mirá, por ahí puede puede andar la idea no es, decir, no, no es una idea sí, eh, es no, sea, nada, el... ¿eh? no es, más, es algo que... Que, que, que, que se ven en, en todo el reino animal, ¿no? Y te dicen, "Pa, eh, pero eso es algo totalmente primitivo." Dice, "Pues cómo vamos a ir, tuviera mal, ¿no? Sí, si o fuera algo algo descabellado." Claro. Y, y es algo natural, digo. Y, y creo que por ahí va un poco este un poco la cosa, ¿no? Más allá de comprar este sustitutos y este lo otro que tiene que ver con el consumismo, ¿no? Hablar de en eso. En vez de, de buscar lo original, no sé, ¿no? Primitivo, original, como quieran llamar. Este, y tal, era eso, ¿no? ¿Qué es con los consumos? El, ¿El evitar gastos que son super, superfluos y, y alternos? No, no. ¿Cómo? Va con el tema ahora. animal en España, en la zona de, de Valladolid, Valladolid y que, que se llama Clava, ¿no? Esto lo bajamos de internet hace unos días y, y empieza así, dice, que es el Clava? El colectivo por la liberación animal de Valladolid nace de la inquietud de un grupo de personas del ámbito libertario que consideramos que el especismo actitud por la cual la mayoría de las personas se consideran superior a los animales no humanos y que ellos le da derecho a explotarlos en base a unos criterios arbitrarios es una discriminación que tiene la, seme la mismas semejanzas que el racismo o el sexismo. Si para las personas del movimiento anarquista la libertad es ausencia de dominación e imposición como base de nuestra ideología ¿por qué no extender esto a seres que también poseen en diferentes grados y maneras voluntad sensibilidad, sentimientos capacidad de decisión y movimiento como, los, como los animales no humanos aunque la lucha por la liberación animal va teniendo cada vez más aceptación dentro del movimiento anarquista no llega a tener el peso y el calado suficiente como para abarcarla dentro de una lucha más en las ideas que comprende el anarquismo ese va a ser nuestro principal objetivo defender y propagar las ideas del veganismo el veganismo es la actitud por la cual no se consume ni utiliza ningún producto que para su obtención haya hecho falta someter, explotar o acabar con la vida de un animal el movimiento alternativo Y, a, y los y las compañeros y compañeras libertarios y libertarias, ya que las ideas anarquistas las defendemos y propagamos en otros grupos en los que militamos. Eso sí, siempre vamos a intentar dar nuestro mensaje bajo la óptica del anarquismo. Además, en el clava, vamos a funcionar de forma libertaria, asamblearia, autogestionada y antigeratizada. Este, también considera consideramos que la liberación capaz que me reclamas en la altura ahí ¿Sí? ¿Sí? que la liberación animal sin la liberación humana no podrá avanzar muchos pasos porque el capital no se verá las protestas reformistas de defensores de los animales no humanos así como también nunca renunciarán a los enormes beneficios que le da la, muerte, la explotación y muerte de animales y el sometimiento de la gente que esto conlleva si nos preocupamos por, la, por las penurias que pasan los animales no humanos es lógico que también nos preocupemos por las desigualdades, explotación y miseria de la que somos víctimas la mayoría de humanos a manos de una minoría que detente al Es por esto que el comunismo libertario debería de ser asumido por defensores de los derechos de animales no humanos como ideología para transformar la sociedad en una en que todos los animales no humanos puedan desarrollar sus vidas sin intervención humana, en la que los humanos vivamos una vida racional en libertad y donde cada uno podamos satisfacer nuestras necesidades sobre la base de la igualdad y la solidaridad. Los animales no humanos no son meros recursos a explotar, sino seres que tienen derecho a ejercer su libertad, que piensan y sienten dolor igual que nosotros, por lo cual merecen todo nuestro respeto. En la actualidad utilizamos, explotamos, torturamos, asesinamos a los animales no humanos, a, a nuestro antojo, en base a unas falsas necesidades en que nos creamos que los animales no humanos y el respeto del planeta están aquí para, ser, para servir a nuestros intereses. Eh, Nos sirven eh, de diversión torturándoles en espectáculos públicos. Eh, les cazamos, les arrancamos sus pieles, probando en ellos medicamentos cosméticos, drogas, armas, coches. Eh, les utilizamos eh, como animales de compañía, esto lo dicen entre comillas. Este, eh, les destruimos su hábitat natural, etcétera. Eh, pero en vida alguna donde existe una mayor sin razones de explotación de los animales no humanos es en la producción y consumo de estos para alimentar a los y las humanas en este campo donde el año miles de millones de animales no más pasan una miseria eh, miseria mia confundidas en granjas eh, factorías para luego ser asesinados y pasar posteriormente a nuestros estómagos en ningún otro tipo de, de injusticia, desigualdad o explotación social podemos utilizar cotidianamente tanta tanto la acción directa. Eh, en este caso él el... El volvernos veganos o veganas eh, para combatir y acabar con la producción y consumo de los animales no humanos. Con el simple hecho de volvernos veganos o veganas, vemos en lo que podemos ayudar y erradicar. Y bueno, esto es la, es, es la introducción a la, a la página de este colectivo, este está bastante interesante. Y después vienen ciertos este apartados, digamos, como que, con, bajo el título de, de, de en, en el Matadero. Y después viene otro que es Derroche de Alimentos. dice Habla también sobre el impacto ecológico de lo que tiene que ver la, la, este, la producción de animales en de forma intensiva eh, y habla también sobre, sobre explotación animal y capaz que podamos leer un pedacito de cada uno de los, de los puntos que ellos tocan este para ver la, la visión de ella en cada uno ese. Eh, eh, eh, tradicionalmente una granja de animales nos trae a nuestra mente imágenes idílicas de granjeros y cilios niños que juegan entre paja y ganado pastando tranquilamente por las laderas pero las nuevas fábricas de carne solo reproducen esas escenas en sus calendarios y en los anuncios de la caja tonta Para cubrir las actuales demandas de carne en los países occidentales se hace necesario confirmar intensivamente a los animales, eh, confinar intensivamente a los animales en las llamadas gran factoría, auténticos campos de concentración y exterminio. Después vienen unas, unas, unas par de fotografías de de unas jaulas este, que son parecidas a, la, a las jaulas que, que trajeron para el Concar donde están las, quizás ya más chicas, ¿no? por, por el tamaño del preso este, donde se ven las gallinas y son unas jaulas de acero ahí y hay también una cantidad de vacas este, en los establos. Después dice en el matadero dice en el forzado a ocaso de subidas y tras sustancia en las grandes factorías Eh, en a nuestra futura comida todavía le queda, por pasar por su, por su última agonía, el viaje hasta el matadero y la, entre comillas, humanitaria muerte que les espera. Los animales son eh, conducidos con golpes, empujones y varas eléctricas a los camiones que les llevarán al matadero. Ya en el camión, para economizar gastos, son asignados y tienen que soportar viajes de varias horas e incluso días con unas temperaturas de extremado calor o de varios grados bajo cero. A lo que unido los continuos aplastamientos causan la muerte de algunos de ellos antes de llegar al, al matadero. Este... Dice, los animales cuando llegan y tras un duro viaje pueden oler el, el hedor, oír los alaridos y muchas veces ver la matanza de los animales que les precede Cuando los animales forcejean por el miedo que sienten, los trabajadores humanos reaccionan con impaciencia, pegándoles, pegándoles en la cabeza, van los choques eléctricos en áreas eléctricos, en áreas sensibles de sus fatigados cuerpos. Y después vienen una serie de... De, de métodos este, para ejecutar a los animales que es uno de ellos es la, es la pistola de aire comprimido este estos métodos varían según el tipo de explotación no ya sea para carne para piel o para o para otras cosas el, el shock eléctrico se es, es utilizado mucho para para las granjas peleteras y después el, el otro que viene acá es el dióxido de carbono y ¿no? se esté por ahí por la asfixia que se, se usa en la, la carrera en la barrera no, y después bueno viene el impacto ecológico este y, y bueno capaz que más tarde o otro día seguimos leyendo esto retomamos la aventura y no sé, capaz que había un tema preparado por ahí. Va a sonar acá, este, Entre Fuego de Chile una banda Strike que este dentro de lo que es una línea antidrogas. le vamos a dar algo también a, a, a las 2 para que tenga un tema se llama Necesidad, este, después sí. lo, lo tratamos de leer ahí entre fuego una banda que este, una bastante bastante lindas, este un sonido bastante bastante poderoso ahí. entre Fuego de Chile, entonces que no notar más creo. Necesidad ka ka ka y la letra dice así bueno, estamos hablando con con César que nos está llevando los controles eh, el tema de Chile no la cantidad de presos políticos que hay hubo esta semana pasada manifestaciones y bastantes escaramuzas entre los carabineros este, y gente que manifestaba porque hay mucho muchos presos políticos en Chile y bueno, desde acá también la la solidaridad para, para con ellos ¿no? un país bastante castigado y bastante este autoritario en su, en su composición eh, dice así el ejemplo de lo que esta cultura inconsciente es capaz de hacer para satisfacer su insencialidad incontrolable y Incontables vidas inocentes víctimas de la calidad, ¿dónde está su valor a la vida si sus muertes reflejan tanta crueldad? Aumentando la productividad mediante la tortura de seres inocentes. En nombre de la eficiencia, cómplice de la no hay necesidad. ¿Cuál necesidad? Capaz de torturar. ¿Cuál necesidad? Supera la existencia. ¿Cuál necesidad? Asesina para avanzar. ¿Cuál necesidad? Emana tanta crueldad, conciencia y respeto por todos los demás. Y después cierran acá el atropocentrismo incipiente. Uno nos trata de convencer de que todo lo que existe en este planeta está para nuestro beneficio como especie, desconociendo y negando el derecho a existir a cualquier otro ser vivo. Por estas y otras razones justificamos las muertes de millones de seres inocentes para cumplir con los roles productivos propuestos. Es tiempo de romper cadenas, es tiempo de abrir jaulas, es tiempo de acabar años de presión especista. Liberación animal hoy, liberación animal ahora, ahora. Pero a veces de la, de, de, de la forma precaria en que se trabaja no eh menos acá en Maldonado bueno, y, y en cualquier parte del mundo, ¿no? Es decir, este, ¿cómo, cómo se fuerza a trabajar a, al trabajador, valga la redundancia, en, en condiciones este que, que no son las más seguras a veces, o en una, o en una carpintería donde donde está respirando permanentemente el, el polvillo ese que te entra en los pulmones, ¿no? O en, o en una fábrica donde está respirando el humo, este... Las pocas fábricas, ¿no? Este, ahora hay una buena que por lo menos funce, re, re, yo ahí los puse de medio ahí este es el capital estaban esperando la estaba visita los guantes bueno, este, sí. y, o, o, en, o en una obra en construcción ¿no? que, sé, que, que siempre que... se que siempre se escucha que, que, que tal o cual persona se cayó de un segundo piso se se rompió la cabeza este sí. o, bueno, pues, eh, bueno. eh, por ejemplo también la, la, las mujeres que trabajan en, para hacer los juguetes de Mcdonald que vienen en la cajita feliz y también digo ahí en el sudeste asiático como traba, y como todos los otros niños aquí van y lo consumen sí, que lo son, son, ¿no? ¿no? son clavos este. Y, y bueno y, y hablando de eso surgió el, el, el, esta idea de pasar un tema vamos hablar de los muertos de cristo que se llama este mercado laboral y bueno va dedicado a eso ¿no? a la precariedad de, en el trabajo sonado entonces y en lo motor viste tenemos algo en la mano en, en las manos acá eh, que antes estaba estado hablando compañeros en raíces sociales en la vida de recursos de, de Maldonado que fue editado eh, por los gres unidos también acá a nivel local nuestras sonrisas. y bueno dentro de lo que es medio de comunicación aparece este eh, la radio sí FM raíces y bueno hacemos un poquito de de memoria en ¿cuál es la dirección que es entre Javier de Viana y Támaro y el correo electrónico de, de aquí es fmraices.com y bueno están invitados siempre a participar a venir a arrimarse por acá cualquier este ayuda es bienvenida a toda la radio obvio y bueno estamos viendo con, con otra gente con otros compañeros de la vuelta a ver si <coughs> si dentro de poco podemos hacer una actividad relacionada con la liberación animal no sé sea, que cualquier banda o alguien de alguna banda que esté escuchando por que quiera eh, meterse en lo que es la organización o quizá tocar o dar una mano cualquier cantautor, lo que sea este, en pro de la liberación animal este, más allá si tienes letras no tienes letras bueno, vamos a estar este hablando sobre eso bueno, nos pueden ubicar algunos de nosotros a, a Sergio, Ricardo o Roberto este, por ahí por la vuelta para tratar de organizar algo algo importante este el que me ha ganado lugar a detallar después pero bueno, quien tenga expectativas sobre esto, bueno, se trata de poner en contacto con nosotros vamos, y vamos hablando sobre eso. Este, bueno, así vamos a leer una canción. Okay. Por ahora le voy y en poco aparecerá el ¿No? ritmo, aproximadamente. ¿No? ¿Los ritmos? Bueno, se llama el 16 de octubre porque el 16 de octubre es el día mundial anti mcdonalds Y dice así, una empresa desagradable, estoy hablando de McDonald's. Una comida que chorrea sangre, estoy hablando de McDonald's. Barra en selvas explotan personas, estoy hablando de McDonald's. Mac mierda, McDólar. McDonald's. McDonald's. McDonald's. mira la propaganda y el payaso está contento. Pero nunca muestran a la vaca muriendo, estoy hablando de McDonald's. Se... Mira, ese sería... Quizás ¿No? para, para, para este toque que, que recién trabamos Al lado este, ya esté la música, ¿no? Este, no sé, no sé si, si, si querés decir algo del grupo o... y, y, Bueno, no, no, no, no tenemos mucho, porque recién estamos ensayando y eso y Estamos preparando las cosas está, está saliendo a poco Vamos a ver si sale aunque sean dos canciones por ahí Para para esa movilización que estamos organizando ¿Por qué la pases? Y bueno, no sé, capaz que se hemos venido a la mano. <risa> Hay alguien bastante grande ahí, como... <risa> sí, se queda. Vos, <risa> <risa> oh, está, quedamos ahí. Y bueno, está, entonces vamos cerrando el Reveillon Animal. Escucha, escucharán la semana que viene. Y bueno, sí, bueno. salud y Reveillon Animal. Ahí va.